La Glorieta con Rosemary Alonso Pasa un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 20 de mayo. Seguimos en la Semana de los Museos, por lo que este sábado y domingo ofrecerán numerosas actividades y jornadas de puertas abiertas con entrada libre. Los domingos siempre son gratuitos, pero con motivo del Día Internacional también serán gratuitos el sábado. Además, en el MAE se puede visitar esa exposición temporal preparada para la ocasión sobre el juego en el mundo íbero, en el mundo de la dama. Además, hoy continúan los actos conmemorativos por el 20 aniversario del Misteri, Y hoy concluye el cuarto día de vacunación a los mayores de 50 años en IFA. El lunes se retomará esta misma vacunación y se espera acelerarla. Desde Sanidad ya se ha decidido vacunar con Pfizer a los eh, menores de 60 años que recibieron esos trabajadores esenciales la primera dosis de AstraZeneca. Y se les dará opción para que eh, puedan pedir la vacuna de AstraZeneca si no quieren la de Pfizer. Hoy conoceremos en la ronda de noticias la actualización de los datos por municipios de una pandemia que la hemos mantenido alejada durante esta semana en Elche debido a los pocos casos positivos registrados. No hay pacientes COVID en los hospitales ni fallecidos y la tasa de incidencia está por debajo de los 20. Para seguir con estas buenas cifras, no solo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana, ya lo han escuchado ustedes, el presidente Chimo Puig... Va a pedir al Tribunal Superior de Justicia prorrogar otros 14 días más, hasta junio, el toque de queda. Pero, recortado, propone que a partir del lunes el toque de queda sea a la 1 de la madrugada y no a las 12, para dar así más tiempo a la hostelería y en junio, si continuamos así de bien, suprimirlo. En nuestras manos está, por tanto, seguir frenando los contagios, cumpliendo las normas y aceptando... La vacunación es viernes, brilla el sol y los contagios por COVID se han reducido de forma considerable. Y en una semana en la que pues, un talento se nos fue, un talento insuperable como el del cantautor Franco Battiato, dedicado además a la pintura y al cine, merece la pena disfrutar de las letras que nos dejó con canciones como esta. La estación de los amores viene y va y los deseos no envejecen a pesar de la edad si piensan como he malgastado yo mi tiempo que no volverá no regresará más La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar, ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda nuevo en tu ciencia. Latifieer al corazon, y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá. Met het temor en de apuesten. En deze vez wat duren si Als ik denk he ik het wel heb gesteld, dat ik mijn tijd niet occasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más requino un nuevo entusiasmo por la tira al corazón y otra posibilidad de conocer Los horizontes perdidos no regresan jamás La estación de los amores viene y va Y los deseos no envejecen a pesar de la edad Si pienso en cómo mal castar yo me tiemblan 101.4 Teleelch Radio Marca Tu SEAT ahora viene con 6 ruedas Ahora tienes más motivos para moverte con Seat. Este mes, con tu Seat Ibiza o tu Seat Arona, llévate de regalo un patinete eléctrico Seatmo. Últimas unidades. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja y Oleza Motor en Orihuela.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 ...primer supermercado Charter Consum... ...en Elche Parque Empresarial... ...en las instalaciones de gasolinera Shell... ...todo lo que necesitas... ...todos los días del año... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 9 y 9 minutos de la mañana... ...y seguimos aquí en el programa La Glorieta... ...hay muchos horizontes... ...como dice Batiato... ...que hemos perdido... Los problemas siguen estando en el municipio, en el país y en el mundo. Y nosotros, como estamos en lo local, pues vamos a centrarnos en eso, en nuestros regantes. Porque hoy se reúnen en Elche, en el ayuntamiento, a las 12, para sellar ese pacto del Valle Vinalopó en defensa del trasvase Cajo Segura. Si ayer hablábamos de indignación por las restricciones del gobierno a la manifestación del lunes en Madrid, hoy tendremos que hablar de cómo se han tomado los regantes. Las declaraciones de ayer que realizó la ministra Teresa Rivera en Valencia tras reunirse con el presidente Chimo Puig le comunicó que los recortes del trasvase se llevarán a cabo y que se debe apostar por la desalación. Puig se limitó a decir... El del trasvase es irrenunciable, pero parece que por la boquita pequeña y se conformó con aquello de que se debe garantizar el agua para siempre en este territorio. Pero hablo de agua, no de trasvase. Javier Berenguer es presidente de Riego Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van a firmar ustedes hoy ese pacto en defensa del trasvase Tajo Segura después de haber recibido ese jarro de agua fría por las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Transición Ecológica y la respuesta del presidente Chimopuch, del presidente de los valencianos, que siempre ha dicho que les iba a apoyar en todas sus reivindicaciones? ¿Qué valoración realizan de lo que vieron ustedes ayer en Valencia? Bueno, pues la verdad que es un poco decepcionante, ¿no? Porque yo el sábado tuve noticia de que, de que iba a venir la ministra a reunirse aquí en Valencia con, el, con el, nuestro presidente y, bueno, yo pensaba que iba a, a echarnos un pequeño capote, a, decirnos, a decir algo bueno, ¿no? Eh, porque creo que ya le hemos dicho alto y claro todos que no estamos de acuerdo en la hoja de ruta que, que, tienen, que tienen ya marcada, ¿no? Pero la verdad que para venir a decir lo que dijo ayer, porque lo que dijo eh, eh, lo que hizo fue engañar engañar a la sociedad, ¿no? Porque lo que no puedes venir aquí a decirnos que el cambio de las reglas de explotación es algo que va a ser bueno para todos, porque vamos a dejar de, eh, de estar eh, muchas veces en niveles excepcionales, como es el caso del nivel 3 o el nivel 4, y después... A continuación, eh, no, no decir que una vez que, que hagan la subida de los caudales ecológicos, entonces sí que vamos a estar siempre en, en niveles excepcionales, ¿no? Pero eso no lo cuenta. Dice que el otro nos beneficia, pero no dice que cuando suban los caudales ecológicos, entonces siempre vamos a estar en, en niveles excepcionales, nivel 3 o nivel 4, con lo cual eh, está engañando a la sociedad y a todos los agricultores, ¿no? ¿Pero qué pasa con Chimo Puch? Porque la ministra dice que nunca ha dicho que va a cargarse el trasvase y Chimo se lo cree. ¿Qué pasa con eso? Con el presidente de los Valencianos, sabiendo lo que sabe de todos ustedes, las reuniones que ha mantenido y las promesas de apoyo incondicional a los regantes. Pues eso es incomprensible, ¿no? Porque encima, eh, bueno, ha dicho sí que el trasvase es irrenunciable, pero como yo digo, eh, está clarísimo que la ministra se quiere cargar el trasvase. Y lo digo, se lo digo a ella en la cara y se lo digo eh, a, a todo que quiera. Se va a cargar el trabase para regadío. Si viene algo de agua, vendrá algo, algo de agua para, para abastecimiento. Y lo que dijo Chimo Pucha ayer, pues no es comprensible, porque yo en la reunión que tuvimos aquí en la Comunidad General eh, se le explicó eh, lo que yo estaba contando ahora del problema, del verdadero problema que supone el, elevar esos caudales ecológicos. Y yo creo que había quedado claro. Y encima, además, eh, se se comprometió a, a defender eso y que si no se conseguía iría a los tribunales. Yo no sé si es que eh, delante de la ministra tiene que decirle eso, porque, pero claro, esto no es la solución, evidentemente. Él lo que tenía que hacer era posicionarse a favor de los, de los agricultores. Y es que la frase esa de decir agua para siempre es que a mí eso eh, no me huele bien, porque esa es la postura del, del ministerio. ¿no? Ayer se permitió decir que con el agua desalada de Torrevieja en Alicante tenemos suficiente agua. Entonces, evidentemente, la hoja de ruta es cargarse el trasvase para regadío. Claro, ella dijo, aquí, no, aquí hay recortes, va a haber recortes, y aquí la solución es la desalación. Pero, ¿cuándo? ¿La desalación, cuándo es una solución para los regantes del Levante, para, para ustedes? Vamos a ver. Eh, yo el otro día, hablando también con el director general del agua del ministerio, eh, me llamó para decirnos que van a hacer una, una serie de inversiones que van a invertir con los fondos de recuperación aquí en, el, en la cuenca del Segura más de 500 millones de euros. Y que con eso pues bueno, se va a abaratar el precio del agua desalada, se van a interconexionar las desaladoras para que nos podamos recibir el agua, eh, se va a poner a, a, a ampliar la desalación. Pero claro, es lo que yo decía, vamos a ver, esto está muy bien. Todo eso está muy bien, que tengamos, agua, que tengamos agua desalada como complemento es perfecto, que tengamos un precio razonable también, pero esto cuándo será, esto será dentro de cuatro o cinco años. Y el, el, lo que pretenden hacer de elevar esos caudales ecológicos, eso se va a materializar en poco más de un año o incluso antes de un año. ¿no? Con lo cual, lo que le estamos diciendo, y parece que la ministra no se ha enterado, es de que antes de acometer esta barbaridad que quiere hacer, porque para ella la barbaridad es... El, el, el trasvase, ¿no? Ese trasvase de 38 metros cúbicos, ayer decía que era una barbaridad. Y a mí lo que me parece una barbaridad es lo que está haciendo el Ministerio. Porque si no tenemos a ningún... Ni, no podemos ni siquiera recibir ese agua desalada, ¿cómo se permite el lujo de decir que tenemos eh, alternativas? No tenemos de momento ninguna alternativa. Y eso es lo que no podemos permitir. ¿Y qué están ustedes haciendo? Porque hay convocado un pacto en defensa del trasvase Tajo Segura en el ayuntamiento, que creo que es a iniciativa del propio Consejo y de los gobiernos, eh, no sé si locales. ¿Ese pacto que ustedes van a sellar a las 12 del mediodía, ¿tiene sentido hacerlo? Eh, eso habría que preguntárselo. Yo, evidentemente, lo voy a firmar y, como se dice aquí en el candel, toda pedra fa pared. Pero es que. Evidentemente, eh, sí, claro, lo vamos a firmar, pero eh, el, el que firma hoy, es aparte de los alcaldes, eh, del alcalde de él, si hay algún alcalde de Dolores, de la Vega Baja, también firma el secretario autonómico de Agricultura, que pertenece al Consejo, eh, pues también eh, habrá que preguntarle eh, si esto es compatible con lo que, lo que dijo la ministra ayer, no o con las acciones que, podemos, eh, que vamos a tener que iniciar a continuación de que se empiecen a hacer estas modificaciones o sea que me está hablando, este pacto eh, que se está llevando a todos los municipios eh, afectados por el recorte del trasvase, ¿está promovido por la Generalitat Valenciana? Bueno, yo creo que en este caso eh, ha sido por, por parte del Ayuntamiento, me parece. ¿eh? Yo creo que ha sido el Ayuntamiento el que lo ha promovido porque ya lo aprobó en un pleno hace, hace un par de meses. Pero, pero también sé que por parte del Consejo se ha firmado también, se firmó hace poco. En la Vega Baja también eh, con otros ayuntamientos. Yo me parece que este es por parte del ayuntamiento del Chile. Pues lo que les queda, les queda mucho, porque parece que, que se haya retrocedido todo. Porque ahora ustedes van a pedir explicaciones al presidente Valenciano o a la consellera de Agricultura que estuvo con ustedes en la manifestación y en las movilizaciones del sábado. Bueno, yo ayer mismo estuve hablando con la consellera y le, se los, vamos, estuvimos hablando sobre el tema. Ella no estuvo en la en esa reunión, pero me dijo que la misma la propia consejera iba a ponerse en contacto hoy con el presidente para para pedir explicaciones, porque tampoco entendía por parte de la consejera no lo entendía. Hoy tengo la oportunidad también de hablar con el secretario autonómico y evidentemente hablaré con él sobre el tema y, y vamos a ver qué explicaciones nos da sobre sobre la postura de ayer, ¿no? Eh, yo Mm, eh, la verdad es que me gustó mucho cuando vino Chimupuch, porque lo que nosotros queríamos era explicarle que cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar por parte del Ministerio y cuáles iban a ser las consecuencias, pero o no lo entendió bien, o ayer le contaron algo diferente y que no es lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener que, eh, no sé si de qué forma, pues hacerle llegar de nuevo al presidente que no es esa la vía y que y de que tiene que defendernos eh, pero no solo no basta solo con decir que el trabajo es irrenunciable. Dime usted que los representantes políticos del gobierno valenciano eh, estén realizando una política de postureo con ustedes con un tema tan serio como este. Bueno yo no sé si postureo yo eh, bueno ahí podríamos hablar de casi todos los políticos no muchos políticos eh, los políticos hacen mucho postureo pero eh, quiero creer que no. Quiero pensar que no por conversaciones que tenemos con, con miembros del Consejo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué ocurre. Eh, lo que hemos dicho, el, el lunes nos vamos a Madrid. Si la ministra no se ha enterado todavía, pues el lunes iremos a Madrid y se lo volveremos a decir, que no estamos de acuerdo. Y el presidente pues, tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar y, si no, tendrá que también atenerse a las consecuencias. Eh, aquí todos saben, los políticos están puestos por nosotros, pues cada uno tendrá que asumir sus consecuencias. Usted dice que el lunes van a tener que ir a Madrid, pero ¿van a poder llegar a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica con tantas limitaciones impuestas por el Gobierno? Bueno, eh, al final hemos cambiado la estrategia y lo que vamos a hacer es que, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno del sindicato, eh, nos vamos a ir directamente al Ministerio, por si acaso no nos dejaran después eh, ...porque nos dijeron que no podíamos ni siquiera bajarnos de los coches... ...con lo cual vamos a hacer esa doble... ...primero iremos nosotros a la, a la puerta del Ministerio... ...y estaremos allí donde tenemos prevista una rueda de prensa con los medios... ...y luego la caravana del DIFEMA que saldrá como, como ya hemos contado... ...a partir de las 11 de la mañana. Pues eh, hemos servido eh, en estos momentos... ...la actualidad de hoy se va a centrar precisamente en lo que ustedes eh, a las 12 del mediodía van a firmar en el Ayuntamiento. Y hay muchas explicaciones eh, que pedir, sobre todo al responsable del Gobierno valenciano, que estará el secretario autonómico y al alcalde, porque también es del Partido Socialista. Muchísimas gracias, señor Berenguer. gracias a vosotros, como siempre. 101.4. tele -Elch, Radio Marca. Vuelven los Alphadeus.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 Pues saben ustedes que esta semana, sin duda, se ha dedicado, está dedicada al Misteri, porque está repleta de actividades con motivo de ese 20 aniversario de su proclamación como primera obra maestra oral inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Para el actor y director teatral Xavi Rico, quien desde hace unos años es técnico cultural del Auditorio de Torrevieja, este hecho, pues ha marcado la programación de este espacio escénico, uno de los de mayor proyección internacional, si tenemos en cuenta que está enclavado en uno de los territorios con gran cantidad de residentes extranjeros. Muy buenos días, Xavi. Amigo, <ríe> buen día. Eh, qué alegría volver a escucharlos. Sí, y sobre todo qué alegría volver a tenerte aquí en la radio y en esta casa, porque también formaste parte y formas parte de la familia de Teleelche, Xavi, ahora estás como técnico cultural, eh, viviendo de la cultura, como siempre. ¿Qué sí. concierto es el que ha programado el Auditorio de Torrovieja para este sábado, 22 de mayo, a las 8 de la tarde? Bueno, pues eh, teniendo en cuenta que a lo largo de esta semana pues, se iban a celebrar una serie de, de actividades para recordar y reconocer el patrimonio de la humanidad tenente hace 20 años, pues qué mejor que, que organizar un concierto donde eh, extrayendo de la, lo que es la propia representación del misterio, creo que es la mejor manera de difundir y dar a conocer esta joya que tenemos en el. ¿no? Entonces, para el sábado a las 8 en el Auditorio Internacional de Torre Vieja, pues hemos organizado un concierto de la capilla y de la escolanía del misterio. Completito. Pues no sé si será la única, pero sí sé que será la primera ocasión que vamos a tener eh, oportunidad de escuchar. Lo tuvimos el pasado martes, pero fueron pocos motetes. La festa y un Deum en Santa María. Pero de escuchar algo con más amplitud la festa, ya que las representaciones pues, siguen en el aire para este año también. ¿Esperáis sí. por ello, Xavi, más público de Elche que de fuera? ¿O cómo, cómo está yendo la, la venta de entradas, ya que se acerca el día? Bueno, eh, efectivamente, como, como tú acabas de decir, eh, viendo que no se había podido representar el Misterio en la Basílica de Santa María durante el mes de agosto y el tiempo que, que había transcurrido desde que los espectadores y el público, la familia del Misterio no había podido asistir a los conciertos, a las representaciones, pensamos que era eh, ideal poder organizar este concierto Porque aquí sí que vamos a tener un, un repertorio de motetes que son, pues, mira, te digo, son seis de la primera jornada o de la vespera, como El Llanto de María, Nube o Granada, San Juan, San Pedro, El Ternario, La Dormición. Y después de la segunda jornada, pues hay siete temas, eh, acabando con la coronación, ¿no? eh, Yo creo que es una ocasión excepcional, no solo para los solicitados que hace tiempo que. No asisten a las representaciones, sino mmm, para dar difusión en toda la zona de la comarca de la Vega Baja y, especialmente, por lo que tú decías antes, creo que si se quiere difundir, eh, qué mejor que, que esta zona de, de Torrevieja y sus costas, como Orihuela, por ejemplo, donde está el mayor asentamiento de ingleses de toda España. ¿no? Es que es curioso la. La, ...la población que hay en, en Torrevieja... ...donde hay más de 30 nacionalidades diferentes... Si ...Torrevieja tiene 85.000 habitantes... ...40.000 son residentes extranjeros... ...San Purgencio es la ciudad de España... ...con mayor cantidad de residentes extranjeros... ...seguido de, de Rojales... Entonces para que te hagas una idea... ...de que cuando... Eh, ...si conseguimos que vaya el público... ...que suele acudir a, a la sinfónica de Torrevieja... Eh, en realidad te estamos tocando para todo el mundo. Claro, por eso considero que es muy buena idea. ¿Es la primera vez que el misterio eh, va a sonar en el Auditorio Internacional de Torrevieja? En el auditorio, desde luego, sí. Eh, yo creo que en Torrevieja son dos ciudades hermanadas por su tradición coral, pero creo que es la primera vez que, que se lleva a Torrevieja un contexto de estas características. El problema tal vez esté que en... Vale, es que... Xavi, eh, ah, tienes vale. un concierto de la naturaleza que difícilmente te puedo escuchar con claridad. No sé si, si, uh -huh. si puedes alejarte un poco de la naturaleza eh, y, y encerrarte en alguna habitación para poder escuchar mejor lo que estás comentando. Me estabas diciendo sí, me... que era, eh, ahora te escucho perfectamente. Vale, mejor. Vale. <risa> Continúa. Sí, porque... No, te estaba diciendo que la, la peculiaridad del territorio ...es idóneo para eh, poder difundir eh, lo que es el, la representación del misterio... ¿no? ...porque la, por la gran variedad de nacionalidades que hay, sobre todo... ...sobre todo porque en esta zona de la Vega Baja, de la costa, eh, y, costa y, y en el interior... Eh, ...la mayoría son ingleses, alemanes, son rusos, son cada vez más de países nórdicos que tienen otro tipo de cultura, tienen otro tipo de necesidades culturales. Ellos, yo siempre pongo un ejemplo de cuando la Orquesta Sinfónica de Torrevieja toca en el auditorio, son 500 personas las que van, y el 80 o 90% son, son extranjeros, ¿no? son residentes europeos. Por tanto, es una oportunidad, porque, además porque en este concierto va a haber una infraestructura de apoyo visual que permite asociar la música del concierto a las escenas correspondientes. Eso es lo que dientes. te iba a preguntar, porque cómo ibais un poco a, a presentar al público algo que puede ser duro, porque son cantos gregorianos con una mezcla polifónica renacentista borroca, pero no deja de ser una música muy especializada. Eh, uh -huh. eh, la, la proyección audiovisual al mismo tiempo que suena el motete de la escena donde se interpreta ¿cómo, ¿cómo lo vais a hacer? Sí, sí bueno, hay unas presentaciones y, y exactamente como tú lo has descrito, eh, cada escena que, que el público es viendo corresponde a lo que está cantando, con lo cual se está haciendo una idea de el de desarrollo de la representación del misterio en la basílica y pues eh, sí. creo que Y además, aunque sea como. Uh -huh. Aunque hablemos de, de la dureza ¿no? de, de los cantos, pero son tan hermosos uh -huh. que, eh, que, que yo creo que eh, este tipo de conciertos hace que la gente le, le demos, pongamos la miel en la boca ¿no? para que eh, tenga después eh, las ganas de acudir a la ciudad, de conocerla de asistir a las representaciones. ¿Eh, eh, Cada uno bueno? de nosotros, de, de los solicitados, no sí, tanto sí. los que trabajamos fuera como los que, los que viven fuera, de alguna manera eh, ¿Es que, debemos ser embajadores eh, ¿Oh, claro. de, de, de nuestra cultura y de de, eh, y de eh, claro, hostiles, está claro ¿sí? que, lo, que lo sois al programar este, este concierto del misterio tan importante porque va a haber una pequeña interpretación de la Vespra y la Cesta eh, con proyección audiovisual y es una forma de promocionar a ese público internacional que va a ir al auditorio de Torre Villaja a nuestra cesta y que venga en, en agosto cuando haya representaciones, pero ¿de qué forma lo vais a hacer? Porque es verdad que vais a mostrar la belleza, esta joya única declarada Patrimonio de la Humanidad, pero ¿vais a entregar folletos a la entrada explicando precisamente lo que están viendo y lo que significa? Eh, no, eh, pero el tema de, de la covid eh, no podemos entregar folletos de mano entonces lo que hacemos eh, en otras ocasiones lo, lo hacemos con la orquesta con, ya un lo vimos el otro día es colocar códigos QR en la, la entradas, a la sala y para que el público pueda escanearlo y seguirlo a través del móvil estamos en, en una situación en la que hay cosas que todavía no podemos recuperar la informalidad Es decir, que pues, pues, cumplimos con todos los requisitos que, que nos dictan las autoridades sanitarias en cuanto a atención y a la seguridad. Uh -huh. eh, la mascarilla es obligatoria. Eh, nosotros dejamos eh, como dos butacas entre unidad familiar y unidad familiar, por delante y por detrás, a la derecha y izquierda, porque a pesar de que ahora nos han admitido el 75% de ocupación, pero las distancias eh, han de ser las mismas que antes. Con lo cual, estamos sí, igual, tenemos el 50% sí. de ocupación, la gente puede estar tranquila de que, al menos hasta ahora, no se ha dado ningún caso en España, en uh -huh. ningún espacio cultural. Eso Eso es, es importante que la gente lo sepa. Es la labor vuestra, además, de programar también, el de garantizar esa seguridad en los espacios escénicos, en los espacios culturales como el auditorio. Solo por terminar, Xavi, eh, no sé si habrás tenido oportunidad, como dirijitano, eres un privilegiado, escuchar los ensayos o van a ensayar el viernes. Eh, eh, ¿Has tenido oportunidad? ¿Has bueno, estado yo, ensayando? Eh, bueno, estuve eh, hablando con mis ex con, me consta la, las dificultades que ellos han estado teniendo, como todo el mundo, para poder ensayar. Han estado ensayando eh, por partes, creo eh, que no han llegado a coincidir todos. Y bueno, realizarán un, un ensayo antes del de, de concierto y pues será la primera vez que todos en el escenario. Que eso es importante también, eh, después de tanto tiempo y, y antes. No, de... no, no se te escucha muy bien, Xavi. Sí, eh, ha dicho, eh, que, sí, pero se entrecorta un poco, no sé si es la cobertura. La cuestión es que estás diciendo que has podido hablar con el mestre de capella, Javier González. Y... Sí, sí, yo para el eh, la dificultad que estaban teniendo para poder enviar todos. Por tanto, lo estaban haciendo antes y creo que será en el escenario del auditorio la primera vez que se junten todos, ¿no? Pues es, es única la ocasión con lo que hay que animar. Claro, pero, pero, es que, 22 sí. de mayo a las 8 de la tarde hay que animar a quienes nos estén escuchando si tienen eh, ganas de ver Mystery de sentirlo, sí. evidentemente no, como en el interior de la Basílica, pues tienen una pequeña dosis de emoción, sentimiento del pueblo de Che en el auditorio, donde Xavi Rico está, pues, como responsable del técnico cultural. Xavi, muchas gracias. Sí. A, a, a la casa y muchos besos para todos. Y espero que llegue que el mensaje a los estudiantes de que eh, Estas cosas que son tan nuestras, esas pequeñas joyas, deben de, de ser apoyadas por el público. Entonces, os espero a todos. Intervisa. Pues con ese mensaje de Xavier Rico, el apoyo del público, pues nos despedimos. Gracias, Xavier. Gracias a vosotros.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 Son las 9 y 39 minutos de la mañana y nosotros seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta. Les vamos a hablar a continuación de un ilicitano, Juan Ródenas Cerda. Es doctor en Medicina y licenciado en Historia, dos disciplinas que ha sabido combinar muy bien a lo largo de su vida para expresar en sus publicaciones, que han sido muchas, trabajos médicos, investigaciones sobre pandemias ocurridas siglos atrás y otros estudios divulgativos. La historia del arte, sobre todo le ha ayudado en la pintura, una pasión que le ha convertido en una artista por las exposiciones que sobre su obra ha llevado a cabo por todo el país y que continúa. La última en la que podemos admirar la obra de este ilicitano se inauguró este martes en los canales digitales del Museo del Mar de Santa Pola, ya que se trata de una exposición virtual bajo el título La Mirada Consciente. Pues bien, hoy tenemos desde Barcelona, que creo que es donde reside A Juan Ródenas, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Está en Barcelona? Estoy en Barcelona. Buenos días a mi tierra. Y como decía mi madre, ese chiquet de mayor será oficial de, de todo y mestre de res. Y en eso estamos. Bueno, adelante. Eh, Juan, no sea modesto, ¿eh? No sea modesto porque usted no, sí, no, ha, no, sí no. ha sido soy, maestro. Soy un buen hijo, soy, soy un buen hijo. Eh, eh, pero sí es maestro, ha llegado a doctorarse en medicina, a licenciarse sí. en historia y creo que también las acuarelas eh, pues, eh, tiene mucho que decir a, a quienes comienzan quizá en la pintura. Las acuarelas es quizá la técnica más difícil, al menos la que yo pienso que es la más difícil. Bueno, sí, es, eh, no sé si es difícil o no, pero sí que es verdad que es como una voz que si la dices bien, vale, y si no has metido la pata. Es, es, es la palabra. Efectivamente. El, el, el trazo es el que se queda. Pocas veces se puede corregir. Pues Juan, Juan Roenas, usted expone de forma virtual esta semana la mirada consciente en el Museo del Mar de Santa Pola. ¿Por qué Santa Pola y por qué ese título de mirada consciente? Bueno, la mirada consciente la han puesto ellos y me parece que le han acertado, porque conscientemente eh, miro y creo ver, porque son dos cosas distintas, a veces miro y no ves nada, y creo ver la realidad de una villa que ha ido creciendo conforme yo me he ido haciendo mayor. Quiero decir que mi relación con Santa Paula viene desde, desde que nací, desde el año 1941. Nunca ha faltado y buen verano incluso en otras vacaciones y desde que estoy jubilado como tengo casa allí bueno pues eh, comparto tiempo entre Barcelona y y Santa Pola, entre el extranjero y España tal como tal, tal como las cosas están ahora Tal y como están ahora, desde luego. No, no vamos a entrar en nacionalismo No, no, no, por favor. Por favor, hable, hablemos de arte. Sí, pero el es, otro no lo es. es. Pero sí en esos nacionalismos románticos como el que tiene usted con sus raíces, que es Elche, y con esa pasión que acaba usted de declarar a Santa Pola. Sí, pero, momento... quiero, pero quiero, por favor, dejar claro que, que llevo viviendo 53 años en Barcelona Y Barcelona es un che para mí. Sí, Santa Pola, eh, yo escribí, salió el martes un artículo titulado Mi amante y realmente si mi esposa es la ciudad que me ha visto nacer, el che, y yo decía para, no, para dejarlo bien claro que el che es el che, y no hay que decir más, que Santa Pola, sin embargo, era mi amante, porque yo no sé, esto del amante era algo muy... En los años 62, 50, era algo muy común, incluso aquí en, en nuestra tierra, cuando uno estaba bien asentado. Y, y yo creo que la amante, muchas veces, aparte de, de buscarla, ¿no? como se hacía por estatus social entonces, se encuentra. Y afortunadamente, por las gentes y, y la tierra, ya he encontrado la amante en Santa Pola pero mi esposa es, es elche, claro. Bueno, pues eh, esperemos que sea también leal eh, y fiel a, a su elche, como lo es también a su amante Santa Pola. Y, Juan Roderas, vamos a hablar de esas acuarelas, que se pueden ver de forma virtual. Eso de forma virtual, ¿cómo, cómo podemos ver sus 30 acuarelas? Yo que sé que es eso. Yo en <risas> la, la, la, la última conferencia que, que vino el Colegio de Médicos de aquí, mira no la presentación del libro, estábamos... el el prologista, la, la, la editora y yo, con 300 a, asientos vacíos, la cosa más triste que he vivido en mi vida, y esto, sin embargo, me ha producido mucha alegría porque está muy bien, han hecho un trabajo fantástico en el que hay una presentación, un vídeo con todas las acuarelas y después una exposición de, de obras, y esto cómo se hace, pues no sé, pero sí sé que han hecho una, para mí una obra fantástica y que refleja muy bien eh, lo que yo he ido haciendo desde, desde hace muchísimos años, porque es producto, como decía antes, de la relación mía con Falda Paula. Bueno, eh, hablemos de que esta exposición es virtual, pero de momento que el Museo del Mar se podrá visitar por los canales digitales. Sí, sí, sí, tienen, no, y, no, pero... y además se ve muy bien, en la, sí, en, en en las, el... las acuarelas están muy bien reproducidas, de todo muy bien, sí. Pero, ¿qué paisajes? Eh, porque, claro, Santa Pola ha evolucionado mucho. Eh, Juan, mucho. ¿qué, pa eh, ¿qué paisajes eh, o qué alma es la que retrata usted de su querida Santa Pola en esas acuarelas? A ver, eh, yo siempre ando con un... en Santa Pola y por donde vaya, con un blog de dibujo, y además dedico días eh, exclusivamente a esto, ¿no? Y, y bueno, es que Hay dos óleos del año 1958, o sea, es de ayer, dos óleos, uno del puerto y otro, precisamente de los barraquetes de las casetas de baño de la playa de Levante, que no existen ahora, en la actualidad, y faenando en el muelle la gente viendo partir los barcos hacia Tabarca. Yo estuve una semana pintando en Tabarca en el año 92 y también aparece abarca en, en Acuarelos y en, y en Notas y, y sin querer viajando por la, por la sierra que la sierra de Santa Pola tiene mucho que ver en, en otoño, vamos, en verano está agosto y, y, y no, está seca pero en, en, en octubre, noviembre en, en diciembre enero está preciosa y hay muchas edificaciones ojibes, antiguos cosas que ver que ya no tienen utilidad, y cuando me he dado cuenta pasado paso de los años, pues desde el, el casino antiguo al pósito de, de pescadores, pues he ido por La Glorieta con sus modificaciones, he ido apareciendo todo, y, y, y me he encontrado con, con, que es una, no, no es la Santa Pola, de, de casas de planta baja con el ojillo que, que conocimos. Y, sin, y las calles sin asfaltar, esperando la tarde que viniera el chambilero para, para tomar un nuevo limo. Todo cambia, todo. Cambia. Eh, pero pero eh, usted lo ha dicho, quedan algunos vestigios de lo que fue esa villa marinera, como también quedan vestigios sí, de lo que quedan, fue la vida, la vida en la época del medievo en Elche, y queda el misterio, estamos en plena semana. Usted inauguró sí, esta exposición... ...precisamente el 18 de mayo... ...¿la fecha la escogió usted? No, y además fue una sorpresa para mí... ...porque ignoraba por completo... ...no, no lo del acontecimiento de él... ...sino que ignoraba que además... ...era el Día Internacional de los Museos. Sí, lo, lo era todo casi el 18 de mayo... ...pero sobre sí. todo eh, aquí... Eh, ...pues festejamos sí, sí, y sí, seguimos sí, haciéndolo... Eh, ...el misterio y la proclamación que como he salido, tuve afortunadamente y doy las gracias recibí invitación pero, pero bueno, estaba aquí no y espero estar pronto en, en, ahí ¿no? pero, pero lo he seguido desde aquí Claro, Juan, usted no está no, no vive ajeno al misterio también ha formado ni en parte. Saluto, ni, también, a nada del también ha formado parte de él eh, y como pintor eh, el misterio eh, creo que, que nos ofrece en la retina de todos los ilicitanos están las imágenes tan bellas Que nos ofrece cada 14 y 15 de agosto el Misteri del. ¿Usted ha llegado a plasmar en su obra pictórica el misteri? ¿Su visión, sí. su mirada? Y además, y además está. No sé si me lo está diciendo como lo sabe sí. o me lo pregunta. <ríe> Se, lo bueno, y además, Se lo pregunto. Y además está. Porque no, la audiencia eh, quizá eh, es que, no lo sepa. Es que además hay obras supuestas, afortunadamente. La pregunta y en el caso porque en la casa de la cesta. De la Hay una respuesta mía. O sea, yo he expuesto dos veces en la Casa de, de, de la Festa. Yo tengo el honor de haber llevado a 40 médicos hace, a ver el misterio en octubre hace seis años y ahora doy las gracias a todas las personas, entre ellas el director entonces del Patronato y de la gente del Patronato que nos atendieron. Y yo hice una exposición eh, en una ocasión en la que hay agarrarse unas, unas grabadas que están hechas utilizando como, como matriz patatas. ¿Mm? Sí, <risa> sí. Y, y es una, es una representación de él, o sea, una muestra de, de toda la representación del misterio. O sea, no se... Forma parte del, del fue una Donación, estando María Rosa Verdú, y con otras cosas del misterio forma parte del patrimonio de de la Casa de la Fiesta. Eso, eso también quería preguntarle, su faceta de filántropo eh, y erudito, que también lo es. Eh, Juan, ¿dona todos sus cuadros? ¿O casi todos sus cuadros? Porque allá donde va, si en el Museo del Mar acaba de donar las acuarelas en la Casa de la Fiesta, usted lo ha dicho. Cuelgan sus sí, cuadros. Y en, la, y, en, y en la... Hay obra también en, en Ahora es... Y la verdad es que no se ve. Y estoy, estoy llamando a ver dónde... Y qué pasa con ello. Hay en... ...en la actual Fundación Mediterráneo solo quedaba que era de, ...de Eche... ...y además en la Gabriel Miró de, de Alicante... ...no es que yo vaya... Hablando, ...es que... Eh, ...no sé, es que... ...no puedo decirlo más que de una manera... ...es que quedo agradecido con mucha gente... ...y es una manera de... ...o sea, la, de, las cosas fluyen... De, ...de una manera normal... ...o, o no son... ...y afortunadamente... Cuando estas cosas de donación ocurren, es porque alguien eh, a ti te ha tratado muy bien. Yo hice una eh, una exposición incluso en la casa de la fiesta de joyas de hecho que diseñé yo y hizo eh, Luis Navarro, un, un ajedrez de aquí de, de Barcelona, se vendieron en, en el museo de la casa de la fiesta. Y, y bueno, a mí me falta solo decir una cosa. Después de, del viaje que el que hicimos en el que llegué a, a 40 personas, digo, 40 médicos, y como dicen ahora, y médicas, pues eh, cuando vinimos, la cosa más bonita, aparte de lo contentos que vinieron, y bien comidos, <risa> gastronómicamente por, nuestro, por bueno, nuestra tierra. Usted, usted, su especialidad es el digestivo, ¿no? Eh, en medicina digestiva, sí, con, lo que, con, los... con lo que, que seguro <risa> seguro que ha tenido usted en, más de, en una ocasión mucho tiempo para ver ¿Qué eh, receta es la mejor para dar a, a quien.? No, eso tiene recetas, eso tenemos. Pero que, que el, lo mejor que del viaje es que de la vuelta me dijeron todos que, que cómo me querían en hmm. Y, y la, la justa correspondencia es la respuesta a lo que usted está diciendo. Claro, claro. Usted lo no, da... que va por ahí no. es, que, es que hay gente que se lo merece. Usted da. Mucho, porque ha recibido y sigue recibiendo muchas Muchísimo. muestras de cariño. Pero eh, quiero que quede claro, Juan Rodenas, que hablando con usted, nos ha dejado de manifiesto que es el, uno de los mejores embajadores de nuestro misterio y un gran amante de nuestro paisaje, de nuestro legado histórico, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra cultura, la de Elche y Santa Pola, porque ambas estuvieron unidas. Hace tiempo. Gracias. Juan Rodenas, gracias. gracias y bienvenido como siempre a estos muchas estudios gracias. de Tele Radio Marca. Oye, otra vez, muchas gracias a vosotros de manera que qué donde Gracias. <risa> Hasta luego. Muchas gracias. 101.4 Tele Radio Marca.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 Ya están disponibles las ayudas paréntesis 2 para salir de la crisis por más de 3 millones de euros. Los sectores interesados pueden solicitarlas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Elche, sede.elche.es, hasta el 31 de mayo. Concejalía de Promoción Económica, Ayuntamiento de Elche. La, la, la... Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año. Mm.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 y Totes Els será U los municipis Mes Nets de España. Els Verda y Neta, UT Els, Ayuntamiento de Elx. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Quedan cuatro minutos para llegar a las diez de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos a seguir disfrutando de las letras de ese cantautor que nos dejó hace unos días, de Franco Batiat. Mr. Tamburino, yo no quiero bromear Pongamos la camiseta, los tiempos cambiarán Hijs de la estrella, y mis niets, de su majestad, het dinero. Voor fortuna, mi racismo no me deja ver. Los programas demenciales, con tribuna electoral. Ze pone als gafas besor. Moet er maskerisma en symptomatico mysterium. Hoe is het padre te volgen, vader, als The e 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y continuamos aquí en La Glorieta. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la segunda hora por eh, Teleelch, por la señal de Teleelch. Les damos la bienvenida a este programa que, como siempre, de lunes a viernes comienza a las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Tilex, Radio Marca. Hoy hemos comenzado entrevistando al presidente de Rigos de Levante y vicepresidente de la Sindicato eh, Central de Regantes, Javier Berenguer, por eh, ese pacto, ese sello en defensa del trasvase Cajo Segura que se va a firmar a mediodía en el Ayuntamiento de Elche, pero con los ánimos pues, muy bajos, con la decepción de los regantes tras eh, conocer ayer la intención ya clara de la ministra Teresa Rivera de recortar el trasvase Tajo Segura. Se lo dijo al presidente valenciano en la reunión que mantuvo ayer en Valencia, le dijo que hay que recortar el trasvase Tajo Segura y se debe apostar por la desalación, pero hubo decepción Porque la respuesta del presidente Chimopuch a esas declaraciones fue muy tibia. Dijo que el trasvase era irrenunciable, pero habló de garantizar agua para siempre en este territorio. Agua. No habló de qué forma, en qué forma puede garantizar, garantizarse ese agua. Si es del Tajo, si es de las desaladoras. En definitiva. Un tema que hemos abordado en la primera entrevista con Javier Berenguer. Hemos continuado hablando de cultura porque continuamos inmersos en las actividades conmemorativas por el 20 aniversario del Misteri y hemos hablado con el técnico cultural del Auditorio de Torrelleja, el director teatral y actor Xavi Rico, quien ha programado pues, el concierto del Misteri, de la Capella y la escolanía para este sábado 22 de mayo a las 8 de la tarde en el auditorio internacional de Torre Vieja se representará diversos motetes de la primera parte la Vesta... y también de la cesta y se hará con la capilla y los escolanos sobre el escenario y con el apoyo eh, de proyecciones audiovisuales sobre lo que se representa en la Basílica de Santa María cada 14 y 15 de agosto y que ha sido declarado obra oral obra maestra oral de la humanidad, fue declarado hace 20 años por parte de la UNESCO y acabamos de terminar hablando con eh, Juan Rodenas, verdad, pues eh, doctor en medicina, licenciado en historia y pintor, porque esta misma semana ha inaugurado una exposición de acuarelas, una exposición virtual en los canales digitales del Museo del Mar de Santa Pola, hemos hablado su eh, la vinculación que tiene aquí en Elche y sobre todo con El Misteri, un gran divulgador de la fiesta desde Barcelona, donde reside desde hace años y también eh, su vinculación que tiene, su pasión y amor eh, que siente por el paisaje ilícita, ¿no? pero también por el paisaje de esa villa marinera que es Santa Cola. Y ahora en esta segunda parte del programa, recuerden que al ser jueves tendremos a las diez y media a Manolí Gilaver y Nieves Gil y que en unos momentos vamos a hablar nos vamos a marchar a Torrellano porque hay buenas noticias pero eso será en unos momentos 101.4 Elch Radio marca ¿Por qué elegir Restaurante Martino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 Talses del sofà i agafes la bici. Pares per un refresc. Recicles la llanda al contenedor groc. I aquesta llanda es transforma en una llanda de la bici d'algú que es pren un refresc. Recicla la llanda. I aquesta llanda es transforma en una llanda de la bici d'algú que es pren un refresc. Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més. Mijor. Sempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tot ja una veu.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 El pueblo dels Elche la ha al Yard del Segles. Ahora, tú pots contribuir a la salvaguarda de la festa. Vente protector. Entra en misterideelche.com, patronat del Misteri de Elche. Ven a estudiar formación profesional a Salesiano Seychelles. Con nosotros podrás estudiar carrocería.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 Pasan siete minutos de las diez de la mañana y lo dicho, ayer el AMPA, nos hemos trasladado a Torrellano, porque ayer el AMPA del Colegio La Paz, de esta pedanía, vivió un momento que llevaban décadas esperando, ver publicada la licitación para construir el nuevo centro educativo. Tras años de promesas, de incumplimientos y de movilizaciones, ya tienen un calendario por escrito. Hasta el 16 de junio se podrán presentar las ofertas de las empresas que quieran optar a construir este importante proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión millonaria, ya que supera los 5 millones de euros. Pues bien, para hablar de ese momento, tenemos con nosotros al presidente de la AMPA, de la Paz de Torrellano, Juan Carlos Mojica. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, muy buenos días a todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque fueron ustedes los que eh, todos los días vigilan el boletín oficial de la Generalitat Valenciana para ver esa publicación. ¿Estaban ustedes ya vigilando que una promesa eh, realizada por los responsables del Gobierno valenciano se cumpliese? Efectivamente, así es. Eh, miramos prácticamente durante los últimos meses, que es donde más cerca hemos estado de la licitación, Pues hemos estado mirando casi a diario la plataforma de contratación y ayer por la tarde, el lunes ya apareció en la plataforma de contratación lo que es la, la licitación de la dirección de obra y ayer por la tarde, pues sobre las 3 de la tarde, apareció ya la licitación de la obra. Es más, a, a media tarde también nos llamó el, desde la Dirección General de Infraestructura, el subdirector, eh, para comunicarnos que ya había sido publicada, nos pasó la licitación y bueno, para nosotros... <ríe> Un, un hecho histórico para el colegio y una alegría tremenda. Sí, normalmente no solemos dar tanta cobertura a una publicación de una licitación, pero bueno, al margen del interés que pueda despertar a las empresas eh, constructoras de Elche que puedan optar a esta licitación, que es importante y atractiva por el importe económico que conlleva, que son, eh, creo recordar, 5 millones o algo más de 5 millones, ¿no, Juan Carlos?, Sí, cerca de los 5 sí, millones más el IVA, cerca de los 6 millones de euros sí. en la inversión del derribo y construcción. Bien, pues al margen de ellos, pues eh, de, eh, ustedes lo llevaban esperando porque son 22 años o 23 años prometiendo que se iba a construir un nuevo colegio porque el que tienen ustedes pues, prácticamente estaba en condiciones ya insostenibles para los alumnos. Exacto, es, vamos, se lleva mucho tiempo trabajando en el colegio eh, con una falta de espacio increíble Es más, ahora con el salto que se ha hecho a las prefabricadas, o sea, ha sido como un cambio de la noche al día O sea, aun yendo a, ido a, aula, aun yendo a aulas prefabricadas, hemos ganado muchísimo en espacio Y, y ahora es cuando, nos, cuando de verdad nos estamos dando cuenta de todo lo mal que, que lo hemos pasado durante estos últimos 22 años con la falta de espacio Entonces ya te digo para nosotros ha sido pues eso eh, dar un carpetazo a 22 años de, de reclamaciones y ver que por fin bueno ya tenemos la uh -huh. licitación. Ahora queda empezar como digo hemos cerrado un libro negro y ahora queda empezar otro que esperemos que sea mucho mejor. Bien con pues publicación de obra. Claro y pues no hay vuelta atrás. Ustedes ya se han trasladado a esas aulas prefabricadas que comentaba eh, que a pesar de ser barracones ven ustedes el cielo abierto. Ven que está muchísimo mejor que eh, en ese viejo colegio destartalado de que tenían en Torrellano. Ahora hay que derribarlo, hay que construir uno nuevo. Eh, ha empezado la licitación, no hay vuelta atrás, está publicada. ¿Y cuáles son los plazos? Eh, ¿Qué esperan ustedes? Porque los claro, plazos hasta el eh, 16, sí. eh, Si se si se le comunicó por parte del secretario autonómico de educación esta noticia, supongo que usted le diría si hay prioridad o intención de agilizar esa apertura de plicas, la adjudicación y luego que la empresa adjudicataria cumpla. Exacto, eso es una de las conversaciones que hemos mantenido tanto antes de salir la licitación como ahora al haber salido. Eh, hasta el 16 de junio es la presentación de ofertas y luego durante todo el mes de junio está la apertura de sobres y empezará la bremación. Eh, los plazos van a depender mucho eh, de las empresas que se presenten, porque evidentemente no va a ser lo mismo que se presenten ocho empresas. Ibarremar vale que se presenten, como en algunos casos se presentan, hasta 25 o 30 empresas. Cuanto más empresas se presenten, evidentemente más lenta es la, la licitación. Eh, también tenemos ahora que nos metemos en periodo de verano, tenemos agosto por en medio. Por eso era la necesidad y la prisa de que esto hubiera estado en enero o en abril para intentar agilizarlo al máximo posible. Nosotros esperamos o confiamos en que para septiembre pueda estar esto adjudicado para empezar las obras en, sobre octubre o noviembre, o sea para el otoño y bueno, ver si para vamos para finales de 2022 o principios de 2023 eh, puede estar, o sea podemos ya estar en las instalaciones nuevas. Pero claro, es, hay un calendario marcado, pero claro sobre ese calendario pueden salir eh, Pueden salir varias, o sea, varias pegas, que haya alegaciones por parte de las empresas que no, a las que no se la adjudique. Eh, la verdad es que es una cosa que estamos tratando con Consellería y que, bueno, que, que dura, a partir de septiembre eh, nos va a quitar un poquito el sueño. Bien, pues ustedes eh, tienen que preocuparse ahora de que esa tramitación de eh, la licitación eh, avance, no se detenga. Estarán vigilando. Y por último, Juan Carlos. ¿El proyecto que se adjudicará es el proyecto que quieren ustedes? Sí, es el proyecto que queremos nosotros, también por la limitación de, de espacio que tenemos. ¿no? Eh, se coge un solar que haya eh, contiguo a la instalación actual y dentro de ese solar pues, eh, es donde se va a hacer todo lo que es la, la nueva construcción y la ampliación. Vamos a ganar muchísimo el espacio, vamos a tener finalmente una biblioteca Vamos a tener un comedor para 260 comensales, en dos, o sea, dos turnos de 260 comensales. Eh, vamos a tener gimnasio, vamos a tener bueno, la pista de deportes. Eh, vamos a tener, por primera vez Torrellano, va a tener aulas de infantil de dos años. O sea, que cumple todas las expectativas que, que nosotros necesitamos. Nosotros y Torrellano, evidentemente. Parece mentira que en 2021 eh, ustedes estén hablando de que van a tener gimnasio, pista de deportes, aulas infantiles, comedor escolar, en, en una pedanía efectivamente, que, efectivamente. Que, que estamos hablando que tiene un núcleo rural muy importante. Exacto, es la primera pedanía de ¿eh? él, que estamos hablando de 8.000 habitantes. Estos 22 años la verdad es que ha habido una dejadez por parte de, de todos los, vamos, bueno, de, de gobiernos anteriores. Y también una dejadez por parte de este, porque han tenido seis años para solucionarlo. Y la verdad es que son muchas las generaciones que han pasado por ahí. Y muchas las generaciones, o sea, quedan todavía tres o cuatro generaciones que van a pasar por el colegio sin, sin disfrutar de la instalación nueva. Pues mire. Entonces, ya te digo, han sido no, 22 años muy duros. No hay mal que por bien no venga. Han sido 22 años, si hubieran sido 50, quizás se declare bien de interés cultural el colegio ese viejo <risa> que tienen ustedes y sería difícil derribarlo. Efectivamente. Menos mal que no ha pasado tanto tiempo, Juan Carlos. ¿Y estarán ustedes también contentos? Porque se si ha solucionado este problema, que venía arrastrándose desde décadas, Y otro más, la fachada del, del Instituto de Torrellano. Sé, sé que usted está en el AMPA de la Paz, pero no es ajeno a los problemas de la comunidad educativa que han estado cortando la nacional y que han estado movilizándose durante mucho tiempo. ¿Han empezado ya las obras ¿no? de, de, de la mejora eh, o de la seguridad de la fachada de Torrellano? No, las obras todavía no han empezado. Ah. Ahora mismo está en la fase final del, del, o sea, de la adjudicación del nuevo proyecto. Eh, se están baremando las, las empresas que se han presentado y está en la fase de, de baremación de, para, para la adjudicación de la empresa. Pero vamos, eh, según también comentamos ayer con el, con el subdirector de infraestructuras, eh, la adjudicación de, de la empresa la tendrá en los próximos días también, para, para ya fijar una fecha. Y, y un calendario para poder empezar la, lo que es la, la reconstrucción de ese muro. Pues esos mismos técnicos de la Consejería que fallaron en la adjudicación de la primera empresa que quebró y que dejó a medias eh, la reparación del muro de la fachada de, Santa, de, de Torrellano, del Instituto de Torrellano, esperemos que no cometan el mismo error con la adjudicación de la paz de Torrellano. Y espero que en otoño, cuando empiecen el derribo y las obras del nuevo colegio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 Próxima parada, Laljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclallup.com barra origen. 1, 2, 3, 4... ¡97! Ahora tu C3 con 97 combinaciones posibles por 97 euros al mes. Olvida las excusas y reserva el tuyo antes de que se agoten. Unidades limitadas. Más información en citroengrupomarcos.com Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 Y antes de dar paso a la ronda de noticias, vamos a seguir viajando con las letras de Franco Batiato. y vamos a seguir viajando con él pues, hasta la Vía Láctea. Nos levantamos antes del alma, listos para transportar dentro de un satélite artificial que nos conduce deprisa a las puertas de Sirio, donde un equipo experimental se preparará. Largo Ah ah de la conquista del espacio interestelar y vestidos de gris claro porno perderno seguimos siendo ruta en diagonal por la vía la altera Seguimos cierta ruta en diagonal por la vía Nosotros no seguimos por la vía lacia, bajamos al suelo, pisamos suelo y lo hacemos eh, con Marga García, que siempre con las noticias pues, nos devuelve a la realidad. Marga Hola. García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. ¿Hoy la realidad eh, es buena o es cruda? Bueno, eh, hasta mañana no sabremos... Bueno, hablamos del Ay. COVID, como no. Mañana actualizaremos esos datos. Recordad que la incidencia está actualmente en 17 por cada 100.000 habitantes. Esperemos que siga bajando. Es buena, es buena. Es muy buena, eh, nos, bueno, es muy buena. pero además la Comunidad Valenciana es, tiene la más baja de España y también de Europa. Pues yo o he dicho que, que hoy se actualizaban los datos. Pensaba que era viernes. Pensabas que era viernes, pero no. Hasta mañana no sabremos esa actualización. Y precisamente el Gobierno valenciano está ya preparando la prórroga de esas restricciones de la Comunidad Valenciana durante uh -huh. dos semanas más, ya que decaen el próximo lunes, y Puig lo que plantea es ampliar el toque de queda una hora, sería hasta la una de la madrugada, y así podrá ampliar el horario de la hostelería hasta las doce y media. Eh, bueno, pues esa decisión se debe, pues un poco, para favorecer al sector de la hostelería, aunque es por supuesto ha pedido a la ciudadanía que no se relaje, que el virus sigue ahí y hay que mm. seguir siendo eh, responsable. Y estas medidas bueno, pues ya se han trasladado mm. al TSJ bueno, para, ver qué, para ver si avala esta ampliación del toque de queda. Bueno, pues nosotros no tenemos que relajarnos, nunca debemos hacerlo, pero sí aplaudir que tengamos una tasa de incidencia tan baja, tan baja. Eso es algo muy significativo y la mejor noticia es que, No hay fallecidos y tampoco, tampoco ingresados. Enfermos. Uh -huh. Ni leves ni críticos. Solo algún que otro poquitos casos eh, de contagio. 17 habíamos comentado en la última. 13, 13, 13 en la 13, última actualización, sí. 17 es esa tasa. Y más, son muy buenas noticias y después bueno, de todo lo que hemos, lo que hemos pasado aquí en la ciudad con esa tasa claro. tan elevado que, elevada que, que llegamos a tener uh -huh. a finales del mes de enero. Uh -huh. Bien, esto es una buena noticia, pero no lo es eh, pues la, las declaraciones de la ministra en Valencia ni tampoco la respuesta tan tibia que dio el presidente de la Generalitat Valenciana ante el peligro que corre el trasvase Tajo Segura de los recortes ya anunciados y confirmados por la ministra aquí Así en es. Valencia Sí, la, la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera se reunió ayer con Chimo Puig en el Palacio de la, en el palo de la Generalitat y le comunicó el recorte del trasvase a favor de las desaladoras, Puch señaló que, aunque el trasvase es irrenunciable, que hay que apostar por ese modelo mixto con la reutilización del agua. Y, precisamente, hoy en el salón de plenos, hablando del trasvase, pues, eh, el alcalde se va a reunir con eh, los alcaldes de Crevillente y también eh, de Santa Pola y el secretario autonómico bueno, pues, para firmar esa, bueno, una declaración institucional en favor Una declaración institucional uh -huh. del Vice Vinalopo en el favor del Trasvas. Pero estarán presentes todos los sindicatos, asociaciones agrarias... Sí. Veremos, veremos. Lo que pasa, ya le hemos preguntado al presidente de Ríos del Levante eh, qué va, si van a firmar o no, si tiene sentido firmar una declaración... Después, después de lo de, que dijo. ...de ver esa respuesta uh -huh. tan tibia del presidente de la Generalitat y... Creo que es, ese, ese pacto se va a convertir en un momento en el que todos van a pedir explicaciones al responsable autonómico. Eso es, eh, será a las 12 en el salón de plenos y, bueno, veremos a ver qué dicen después, si se firma o no esa declaración institucional. Estaremos pendientes. Eh, Marga, estarás tú, ¿no?, siguiendo esa noticia. Sí, es, oh, eh, entre Ana y yo, entre Ana y yo, porque como las declaraciones eran a la 1 menos cuarto uh -huh. y a la 1 estamos aquí para contar todas las noticias, bueno, pues... Eh, Veremos si nos da tiempo a, uh -huh. a cubrirlo antes de ese informativo. De la una. Muy apretado. Pero bueno, siempre ese es la, el día a día. Sí. Eh, y Marga, ¿qué más tenemos de previsiones? Bueno, pues además de esa reunión, el alcalde está asistido a Arenales bueno, uh -huh. para esas pruebas de ese nuevo depósito de agua potable en Arenales del Sol. Y además un apunte antes de esas previsiones y es que Facuelche finalmente sí se va a celebrar este año, había dudas eh, por la pandemia, pero finalmente se celebrará del 17 al 19 de junio, pero este año en lugar de hacerlo como cada año en el Hotel Huerto del Cura, se trasladarán a la institución Ferial Alicantina bueno, para cumplir mejor con esas medidas de seguridad. Así que bueno, una buena noticia porque un congreso tan importante para la ciudad vuelve a celebrarse en elche. Y además hoy por primera vez será eh, eso de la figura del protector del misterio, ese condecora a, a, a Joaquín Serrano eh, a título póstumo uh -huh. y a 12 sanitarios que forman parte de la casa de la cesta, de la según comunicó el otro día aquí mismo en este programa Francisco Borja. Sí, presidente. eso será, será esta tarde en un acto donde, bueno como tú dices, se designará esos protectores de honor de la FESTA y también a Joaquín Serrano que fue presidente de la Junta Retirada del Patronato en, bueno, cuando se mm -hmm. declaró al Misterio Patrimonio de la Humanidad y que falleció el año pasado. Bien, pues a la una nos cuentas todas las noticias porque hay más, hay más asuntos que tratar sin duda en esta jornada de jueves 20 de mayo. Gracias Marga. Hasta luego Ros. Hasta luego. Volveremos a escucharla y a verla con Ana López aquí a la una en el Espacio Informativo. Y ahora nosotros continuamos esta ronda de noticias Pues con la crónica deportiva es importante, ya que mañana se juega el último partido de la temporada y hasta el último momento con mucha emoción. Paco Gómez, cuéntanos. Mañana no, el sábado. Siempre estoy pensando en que es viernes y es jueves, que al sábado tenemos ese último encuentro. Hola, buenos días. Sube la temperatura futbolística eh, a poco más de dos días para el partido más importante del año, de esta temporada en Primera División. El Elche necesita una victoria el sábado a partir de las seis contra el Athletic Club de Bilbao y esperar que el Huesca no gane al Valencia. Esas son las cuentas que le salen a Pacheta y a todos los futbolistas, aunque... No se fían del Athletic Club de Bilbao, el subcampeón de las dos ediciones de Copa que perdió en un margen de apenas 20 días y que viene sin clasificatoriamente eh, nada en juego al menos importante. Lucas Boyer lo resume así. Ellos, como bien dijiste, no se juegan nada, entre comillas, porque ya no, no pueden entrar a, ni, a ninguna Copa ni, ni pueden descender, pero, pero bueno, quizás se sienten más relajados y, y las cosas pueden fluir mejor. Entonces nosotros tenemos que salir con, con los dientes apretados y tomándolo como, como una final, que es lo que es. Pues con el colmillo afilado tendrá que salir el conjunto blanquiverde para demostrarle al conjunto del Atleti de Marcelino que el que se juega la vida, el que se juega la permanencia, es el conjunto blanquiverde. Pero el Elche no jugará solo el partido en el Martínez Valero, eso sí, con la ventaja de tener a 5.000 aficionados ilicitanos. También jugará otro partido, el del Alcoraz. El Huesca de Pacheta no debe ganar al Valencia para que el Elche tenga sus opciones de mantener la categoría. Un Pacheta que lo tiene muy claro y lo transmite así. "Efectivamente, llegamos dependiendo de nosotros. Hostia, qué buena, qué buena, dependemos de nosotros. Hay que ganar, tenemos que ganar el último día. Este es el mensaje. ¿eh? Un mensaje que cala y que, bueno, nos demuestra que Pacheta está en su salsa y en estado puro. Cogió al equipo eh, desahuciado, colista a seis puntos de la salvación y ahora mismo tienen la sartén por el mango. Dependen de sí mismos. Si ganan... El Elche ya no tendrá nada que hacer, así que habrá que esperar que pinchen a Moon Valencia y que el conjunto ilicitano haga los deberes y gane al Atleti de Bilbao. Ayer la plantilla volvió a los entrenamientos, lo volverá a hacer hoy y mañana, eh, con la baja para ese partido de Diego González y la duda de Johan Mojica. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda de noticias con el hombre del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo. ...en tele Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai... ...la vaquería del Camp de Elch... ...y picarinas.es. Buen día, de momento continúa la estabilidad atmosférica... ...aunque a partir del domingo... ...con la formación de una dana o gota fría... ...cambios a la vista durante esta madrugada... ...algún intervalo puntual de nubosidad... ...ausencia de viento, temperaturas nocturnas... ...que han bajado algo más... Aquí en la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 16 grados y en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador, Valverde, hemos alcanzado los 14 grados. Para hoy se espera una jornada con ambiente soleado, por la mañana algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, por la tarde algunas nubes de tipo alto, viento en calma a primeras horas, de nordeste tendiendo a flojo, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 23 grados mínimas que en el sur del Candael se alcanzarán de nuevo los 24-25 grados. Viernes-sábado, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, el viento flojo de componente marítima frenará el ascenso de las temperaturas pese al avance de la masa de aire cálido. Para el viernes 26 grados, el sábado 25 y a partir del domingo con el avance o la formación de una paguada de aire frío en altura que finalmente de ella se va a desgajar una dana o gota fría, inestabilidad atmosférica en aumento para el domingo, nubosidad, viento flojo de componente marítima, temperaturas que no superarán los 21 grados, el lunes ya esperamos precipitaciones. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca así es una final los últimos 90 minutos de la liga este sábado a las 6 de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Elche Atleti de Bilbao con todo el equipo de marcador con atención especial a los estadios donde el Elche también juega patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Masini Cars, Comercial Persionera Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo Bares Águila, Autosuspenso Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, mármoles, formas y diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Briz, Restaurante Espacio, Constru de Pot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroën, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coats 10, Brasería Plaza de las Flores 17, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Serv Servicios el supermercado Charter Consum, M. Solers, el hogar del profesional, talleres J.J. Linero y material escano. Recuerda, este sábado a las 6, el Cheatleti de Bilbao en marcador. Permanencia o descenso en 90 minutos.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 Tú eliges, y si quieres también, para llevar. En Elche, tu restaurante son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Y yo que hasta ayer solo fui Nugazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Deze trots, dat is dat ik een soplo en si si de van te door de en de No lo te vienes, je guerra, cada herida, cada sexto no te viene, cada de la vida, de la de también. Me dijo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, wil quiero amorir. No Ik no no no sus Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero amor. Conoce je, cada de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, la de, elg de la vida, Destrozar todo aquello que ves, porque la vuelve a crear, como si nada, como si nada, la morir. Tele -Elch, Radio Marca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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, en Madurnadura. 10 y 39 minutos de la mañana, y tenemos ya aquí a Manoli Guiladet y Nieves Gil en el rincón gastronómico. Me bienvenida, me Manoli. Me Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenida, a Nieves. Arriba no la oímos. Buenos días, se le oye ahora perfectamente. Ahora, ahora sí. Bueno que vaya vaya tiempo que tenemos más veraniego aunque dicen que he oído abordonado que viene por ahí. Una dana, pero no sé yo, Ros, es muy alarmante la cosa o que... Bueno, las eh, borrascas eh, pueden ser o fuertes intensamente en, aquí, en Alicante, ya veremos sí. si el chaparrón puede causar daños o no. Nosotros esperemos que no. Toda, pero sabes que conforme estamos eh, conforme está la cosa, toda agua es bienvenida. Eso sí, desde luego claro que sí. Y mientras esperamos uno a esa dana el sol seguirá brillando este fin de semana. Lo digo porque, bueno, el fin de semana pasado fue las playas, fue, vamos, un éxito maravilloso. Vino gente, claro, se abrieron nuestros perímetros para poder entrar desde otras comunidades y la verdad es que se notó muchísimo. Las playas estaban abarrotadas de gente pero bueno, abarrotadas, pero parece que no hubo así ningún conflicto en cuanto nada. a distancias, muy nada, todo el mundo muy comedido, o sea, qué maravilla, esperemos que este fin de semana ocurra lo mismo y nieves, bueno, cuando estamos ya en este tiempo, eh, las, las eh, vitaminas que tenemos que llevarnos a la playa para protegernos de la piel, en cuanto a alimentación y protección del sol, tiene que, tenemos que tenerlas muy claras cuando llega esta época, que el sol no es ninguna broma. no te oímos, no te oímos Nieves, te vamos a cambiar de micro, le cambiamos de micro, venga, ahora por el verde, cambiamos de color, a ver, ahora, por este, Nieves, mejor. sí, vale, ahora ya, ahora. Ahí. alto Adiós. y claro, <risa> <risa> buenos días, buenos días. <risa> bueno, da igual, ha dejado ¿Ahora? con el verde, color vale, Esperanza, ahora, ahora ya estamos aquí, el verde es perfecto, sí sí sí, sí, sí. el amarillo mío, bueno. no sé yo, no <risa> es el color que va ha genial, <risa> Bueno, pues sí, como tú decías, hay que tener mucho cuidado con el sol. Se sabe que, ya se sabe, que el, una exposición muy prolongada al sol pues requiere una muy buena protección y entonces tenemos que estar protegidos por dentro y por fuera. Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando yo era pequeña, si el sol hubiese estado en las condiciones que está ahora, eh, no sé si habría sobrevivido. Sí, ¿a ¿Qué animal <risa> entonces? Hacíamos, nos soltaban eh. en la playa el día entero. Yo, por ejemplo, tengo la piel muy blanca. Eh, de hecho tengo algunos lunares y algunas cosas que yo, eh, vienen de entonces. ¿no? ¿Os acordáis del de aceite de coco? Madre mía. De, sí. la, el, el de la vaca, la grasa esa de la vaca que nos poníamos sí, también y la Coca-Cola también. Sí, ah, bueno, yo hasta, hasta ahí no he llegado. Sí, te, yo, sí, te he, diluido, he diluido, te he diluido. ¡Madre, madre mía! Eran bronceadores. <ríe> ¿no? Imaginaos la, la, las quemaduras que eso eh, actualmente también podía producir. Y que tienen memoria, ¿no? que tienen Efectivamente, memoria. Efectivamente, mira, la piel es el órgano más grande del cuerpo y además es el que nos ayuda a ir eliminando eh, de una forma natural pues todos los tóxicos que vamos teniendo en el cuerpo junto con el hígado son de los eh, aparatos eh, más importantes que tenemos en el cuerpo a la hora de eliminar toxinas, con uh -huh. lo cual tenemos que cuidarlos y mimarlos mucho. Entonces la piel es lo que nos envuelve y parece que nunca se le ha prestado la, la atención que se debe. Eh, desgraciadamente ha empezado a darse la importancia pues, porque la cantidad de las enfermedades de la piel que hemos empezado a sufrir. Por lo tanto, la piel hay que cuidarla muchísimo, es lo que nos da el contacto con el exterior y por supuesto tenemos que estar preparados tanto por dentro como por fuera, para tomar ese sol, que por otro lado, el sol es imprescindible, o sea, el sol nos provee de vitamina D. Uh -huh. ¿Qué hace la vitamina D? Pues fijar el calcio en los huesos. Cualquier persona que tenga deficiencia de calcio sabe que el médico le recomienda pues, que esté un ratito al sol, pero claro, ese ratito al sol hay que eh, tomarlo con máxima precaución para que todo lo que nos aporte sea positivo. Uh -huh. El otro día en, en Teleels el nutricionista Néstor Vicente sí. dijo una cosa muy interesante y es que eh, hay que tomar el sol con protección pero tenemos que dejar a primera hora de la mañana o sea a una hora que claro. no sea peligrosa 20 minutos, por lo menos el 20% de nuestro cuerpo para poder recibir vitamina D porque claro. si no nos protegemos tanto desde el principio sí. que no dejamos entrar la vitamina D es decir, que antes de salir de casa no hay que ponerse la protección Hay que salir un poquito, que te dé un poquito el sol y entonces ya protegerte. Claro. Que no vale el sol que nos da a través del coche, que pensamos no, que, no, no, que no. porque nos da el sol a través de la ventanilla y nos estamos poniendo. Hombre. Eso ahí no entra la vitamina D en absoluto. Lo único que podemos hacer es achicharrar. Quemarte además, eh, exactamente. porque a través del cristal lo que hace los rayos efecto del lupa, sol claro. es un efecto lupa y lo que sí que hacen es quemarte, pero de mm. aportar vitaminas y demás, eso no nos llega al organismo, uh -huh. ¿no? Entonces, es muy importante seguir todos estos consejos. Eh, tomar el sol cuando no queme, empezar a tomarlo. Y luego, no sé si eh, entendemos bien lo que son los... El Los códigos de protección de las cremas solares, porque, vamos a ver, sabéis que hay varios grados, sí. está un 20, un 30, un 50%, 50 ¿no? Es el máximo, más del 100%. Efectivamente. Luego está la pantalla total, que es 100%, pero bueno, eso es que está... volvemos más blancos que nos hemos ido, <risa> con lo cual yo casi que tampoco lo recomiendo, ¿no? Eso para los niños. Efectivamente. ¿Qué es un 50% o un más de 50%? Pues que eh, ese producto nos va a estar protegiendo de esos rayos uva eh, perjudiciales durante casi dos horas. O sea, nos indica el tiempo de protección máxima de ese producto. A partir de ahí empezamos a estar desprotegidos. O sea, que no nos dura para toda la, toda la exposición al sol. Claro que no. Y si nos metemos en el agua, sí, además. Y en el agua ya, imagínate, ya se diluye más todavía esa protección. Entonces, ¿qué pasa? que si Ah, si, si, no, no, yo es que no quiero tanta protección porque quiero tomar más color. No tiene nada que ver. El tomar con un 50% te pones eh, también morena. Yo que so pasa carro es que, incluso con un que 50%. Que no te quemas, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sabes que como máximo a las dos horas, siempre y cuando no te hayas estado bañando, eh, que ahí hay que anticipar el claro. volver a poner la crema, máximo durante dos horas, eh, tú vas a estar protegida como mucho a las dos horas tienes que volver a aplicarte esa crema que va a crear esa pantalla que va a aislar esos eh, rayos eh, perjudiciales, si te pones un 20% de protección son 20 minutos máximo eso uh -huh. tenemos que tenerlo en cuenta entonces no tener miedo a la máxima protección porque el tono de la piel lo va Vamos a coger, a coger igual y mejor. encima no te vas a manchar y vas a estar protegida contra el, el, el efecto nocivo de esos rayos uva. Entonces, esto es fundamental. Y fundamental también la hidratación. La cerveza no vale. No, no, no, no. Desgraciadamente. No, oh, vale, hay que tomar, hay mucho, que líquido. tomar mucho líquido. ¿Y de es que el dentro del el líquido, porque no, porque no Hay que tomar no, no, no, no, eso. Eso, no, no, eso, no, agua no, eso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de agua Entonces, en, en, la playa, en los meses en, en de julio y de agosto, eh, no, de, eh, no deberíamos, no, deberíamos de bajar la de de necesidad de, de, de agua. De agua de, también, efectivamente. Efectivamente. Y luego, de parte, vamos a añadirle a un consumo externo de fruta y verdura, de verdura, porque va a hacer que por dentro por nuestro mismo también esté muy bien hidratado. El agua hidrata limpia, limpia en y sal. La, la, la verdura no sabor, mineral, van, y la verdura nos aportan minerales y se, se van a quedar en la y que, que los vamos a necesitar, pues todo, sobre todo, con tantas horas y no yo no sé que que yo estoy más activa, de la noche todavía tienes de luz, del día, y de de cosas sí, tomar ¿no? Ahí es cuando realmente Y para eso tenemos que conservar muy bien la salud. Y hablando de vitaminas vitamina, Especialmente, pues, pues las que, y y la que tienen vitamina K o la es vitamina que también color naranja, como las zanahorias, que que no la vitamina A, que no los dejó la, la piel, no sé, pero para la recorte, para que tanto no muy bien, no tanto, todo el gusto, no se puede hacer de Bueno, y había que ser también bien para es fundamental, hemos hablado de la que viene muy bien para mañana o para estar por la playa, si no pasa que hay que comer, pues, una fruta y va así y si vas a de comer, comer de, bueno, tener una serie de, de, de cuidados, sí, sí, sí. cuando a seguridad, la seguridad y alimentaria, es fundamental, fundamental, fundamental no solamente no, la que, que tenemos que tener en nuestra planta, también la que tenemos, tenemos que tener nosotros, que no, nosotros vamos a la playa, que nos recomienda, sin embargo, de momento, que la allá, pero para que día esos están buenos, a no es una de la arena dentro, que van a estar también, protegidos Claro, los claro, como claro, claro, claro, claro, claro, claro, cómo vamos claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro, en alimentos crudos, los que Que nos va a aportar, aportar toda, toda la cantidad de vitaminas y, vitaminas y minerales que contiene la con, con las cuestiones, con los tratamientos, se elimina, elimina mucha parte de esa pieza, la pieza, también de vitaminas y de minerales. ¿Para qué hacemos Ahora, ¿qué hacemos? Pues tomarlos pues, cruzados. una alma y tal, y lo que acabas siendo de la quirimanorica. Bueno, no. pues, que, pues que, tenemos, que tenemos muchísima higiene, que tenemos mucha higiene, y hay que retrasar todo eso. Que siempre, que que siempre, siempre, siempre, siempre, pero, pero eh, para retrasar el de salud, al calar, a que podamos ingerir elementos que nos van a adjudicar, ¿no? Entonces, la idea tiene la preparación de esos alimentos, este bien lavados este bien desimpostado y, y, y eh, que, que tengan la cláusula lo mayor posible, ¿no? ¿Qué opción? ¿Por qué mejor yo yo os puedo para recomendar que ya para... sabéis, han abierto mienzos, que sabemos por legislación, por norma y por formación Cómo, de, ¿Cómo debemos de tratar esos alimentos? ¿Cómo, de, cómo debemos de llegar eso proceso de elaboración con ese lavado, con ese, lavado, con ese desinfectado? Eso es fundamental. Por, por supuesto que en casa hay que, hay que hacerlo, desde luego, desde luego. y además, de, además debemos de saber cómo hacerlo. Pero, pero, pero en los realizados, actualizados, yo eh, eh, puedo eh, decir que estamos dos formados para dar para, para, para esa garantía. Entonces, entonces ¿qué más además, además el fogón? El fogón pues que vas a ir a playa, playa, al campo, a casa, donde quieras si vas que bien, vas a bien, vas a bien, vas a ir bien, vas bien, bien, bien, con tiempo de preparado. Y con la de que vas a correr en Y si para que que más o menos lo que vas a consumir, y entonces la llevas ya para preparado. No vas a generar desperdicio. Vas a tomar la de Que te y en el dos selecciones donde primero se lo quieras tomar. Entonces, entonces eh, siempre en el, en, el, en, el mismo, en, el mismo, en el mismo de de todo lo que sale, la revolución. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué plato eh, Vamos a examinar con que debemos hacer, que vamos a ofrecer, teniendo, teniendo en cuenta que va a haber muy poca opción. Pues, por supuesto, vamos a tenerlo. Clásico. Las pastas, la hay que tener en cuenta que una pasta en sí es un producto, es un producto eh, procesado, y Sabéis que yo siempre, siempre pongo dentro de este de este es más no no, lo mínimo. mínimo? Mínimo y si, si puede, si puede nada. ser nada de, produ de productos procesados. Pero dentro de dentro lo que es la pasta, pasta porque obligatoriamente porque tiene que estar procesada, procesada para que las pasta sean legales, que, que, que se, se tomen las formas más de sana cosa. La, posible, la pasta es la pasta su posible, elaboración. Por lo tanto, el laboratorio de forma natural. Es ingrediente es procesado, y que nosotros hacemos eso para colaborarle con esas recetas una forma de de combinación de ingredientes, por supuesto, naturales, para darle, pues, la a esa pasta, que no sea para la el de la mía. La mía, la mía, la mía, el forma de tomar una pasta. Con un beso rojo de oliva virgen, aparte de los amas, la estamos haciendo la hacemos maría, y luego, le de que Sabéis que la pasta hay la cogerla con más sal de lo habitual para que se quede la pero claro, luego vas a pasar la vas a lavar, con lo cual el exceso de sal lo vamos a eliminar y luego, y luego claro, y le ponemos de oliva, de oliva y va a estar la pasta suelta, que va a estar en su punto. Y ahí, claro, claro el pan, como el pan, por ejemplo, por ejemplo de ahí podemos añadir lo que queramos. Una buena una ensalada una de, de pasta, pasta en estos equipos que vienen, esa es una de, de, de los niños. los niños la es es, es, una, es, una, además, la, es una de las la, formas de empezar a enseñarles a comer eh, productos crudos, crudos, frescos de una forma de una de la pasta no de más fácil. Es pero si no, es un productos de la Y el arroz. Los días de los de la por la ¿Qué las recomiendas las otras la playa? Pues, pues sí, como ya se ha comido, que no nos usa una buena ensalada. Yo siempre les tengo que las comidas cuando vamos a la playa en, en una gran ensalada. Una ensalada, ensalada? El viernes el el invierno, invierno, y el invierno han tomado la ensalada en una situación más característica. Igual lo comamos luego un plato de es un plato de chara, chara, o, o de, algo de pescado. Ahora mismo invertimos un poco una muy buena ensalada y luego una pequeña porción de proteína. entonces las Claro, luego podemos ¿no? Después, sí. ver, de más y luego podemos y y de la calamina, ¿verdad? Fresco, podemos comer, podemos comer, podemos comer, podemos comer, podemos comer, de comer, podemos comer, podemos comer, podemos comer, de comer, y comer, podemos eh, que nos puedan recordar ser de carne, recordar ser de pescado, de unas legumbres. legumbres. No, nos olvidemos, no nos olvidemos de las ensaladas de legumbres. Y sí, más y sí, un plato completo que ¿sí? eh, eh, nos da por atar. Aparte de toda, toda y la vitamina, y tomado, la ensalada, le vamos a añadir esa legumbre que nos va a dar a la proteína de, de, de alto valor biológico y va a resultar un plato completo y además, y además es ligero. Porque van por todo el proceso. Entonces, todo eso se puede consumir bien. Y después de esas pues, esa maravillosas, son más tonias que Preparaditas para que, que además hay para que para para pero para y pero antes la ya, ya ya, que en de... de las que a de, de, lunes de lunes se no, no pasa nada, de cierre, el cierre ala, hasta la, hasta la, hasta la uno, una de la, madrugada, imagínate, ¿no? imagínate la ya, de que la parece que ya, desde luego, siempre, una que siempre que sigo cuidado, y tú sigues mandando a Que es muy peligroso. Y que vayamos a la estamos ahí, es una montería, ¿no? Que cada vez más contamos, vaso y menos Y solo de copia eh, eh, de los eh, eh, no, no, hospitales. Pero desde luego, no, lo que que hay es confiarse por Entonces, es una muy sí, buena noticia que tenemos que de la gente que viva y tal la ver a la Junta de la Junta la las personas que puedan disfrutar y no tengan miedo, las personas que todavía son un poco resistentes en no tengan miedo, estamos y se eh, implementando todas las normalidades de seguridad y y si que verlos, vamos a si hacernos muchos vamos a si ver, bueno, si normalmente no se ha en el periodo no bueno, de sí. no y hay, desde que hay que café, que sí. sí. sí. y el siguiente, y salve, y y y El Fogón Milicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocina con, con productos de proximidad. la de de bien Vive una gastronómica diferente y de calidad. Con bien, cocina vegetariana y vegana. Hazlo con perdidos en nuestros centros o visita la vidmanla e en el Fogón de Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook e el Instagram. El Fogón Milicitano, 25 años de cuidado de ti. <risa> el restaurante de Aperia Estadio Es el sitio ideal para comer Con su de Porque solo 10 Y sábados, domingos y festivos 12 euros Los mejores desafíos y almuerzos El restaurante ideal para celebraciones Con esta empresa Y grupos para verlos En restaurante de Aperia Estadio Junto a la puerta 18 del En el centro Sin problema de aparcamiento Andrés del 677 09 diseño, interior, tecnología, nuevo sistema de seguridad. todo es nuevo? Sí, aquí hemos cambiado el nombre. 964 por 280 euros al mes y con el todos los servicios incluidos. La inversión, mucho Esperamos en la esquina de automóviles, de Jeep y Alfa Romeo solo pase por el 9241 y ah, hasta las finales de mes en las recepciones de del diseño de la exposición ubicada oh, oh, sobre oh, el este oh, de los y puedo darte un poco si un doctor un tren que vuelve interés de el nuevo de mercado de podcasts con de regada en las instalaciones de gasolina dat jullie in het deel te Cuando una vez más una que no, puede, no puedes cambiar, y sí. bueno, se sí. lo por otro Audi. Sé <música> que de que en Sleep Movie también <música> es un 4 más <música> más para <música> ser 100. euros. Yo vi a <música> uno es Ford, un 1, euros. Una 3 es Ford, un 25.000 euros. Un 22, un 22, un 23, un 23, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 32, un 35, un 32, un 33, un 33, un 33, un 33, un 35, un 35, un un 35, un 35, un 35, un 35, un 35, un 35, un 35, un 35, un 35, un El sabor de la leña, marisco, marisco, marisco, marisco pesados, los carnes, arroces, y todo el abrazo. Prueba nuestro menú diario y síguenos en Instagram y Facebook. Enche, el enche, de enche, enche, enche, de las enche, enche, Un sabor, un sabor un muy especial. especial. Comer, comer, piel, presionera, puertas, Puerta. Tableros, tableros, esparquetas, cocina, bístola y bricolaje. En cualquier momento del día, a darme preferir